Eh. Oh, hey, cambia de calibre, eh De la Irola no creo que pronto me libre Más que tu aura vibre, ah, oh, oh Eso de Truman Ya sabes como las palabras espuman Efímero Todo eh, Ay, marcho, estoy al otro lado de la cabina Dame de fumar, que los sueños se me esfuman no Oh, tengo mí, un gato no Marta tiene un puma. Yeah, pero también se la fuma. No tocanse la suda, pero se la suda. Ahí está cambiando mismo el clima. <risas> Ahora ya le pilla un poco más mejor la rima. Oh, blipa. La mortal se fina, métele, métele. Yo no sé qué hacer, pero soy super armeca. Ajá. Armeca, estilo. Ah la cena de la playa. Volando la guerricon. Nos me voy para la rico, chicos. de la bolsa de perico. Venid hola, uh. ¿dónde vuela la bola? donde ¿dónde vuela la bola? No suba la rico, me quedo con el achuri, eh, con el germancito echando unos espectacos. ¡Ay, qué rico, papico! <risa> oh, iba a salir de tranquis, pero el jueves se complicó. Me lío. Ey, pero no sé si me explico. Me río. con las y pico, menos cuartos. Me la cuarto. suda frío. Estoy en el bar calentico. <risa> <risa> no, ey, chica, aunque haga mucho frío. Calor humano, hermano, es lo que hay aquí. Pati, pati. Oso no como acarrada. Adam. Le oh, bat a, a partir hacer... de arcadas y carcajadas Uu! Oh, se me hace raro ver a lai en vaqueros Eee! Yeah. Por esos putos cabrenes que hoy maltraiciona porque yo suelo ser chandalero Jajajaja <risa> Au! Wow, Estadado de alta para la seguridad social Eee! Yeah. Y anti Jejeje <risa> oh. Escu, escura garri escura escura cura, oh. es eh, Va a empezar a hacer una gira otra vez el de Sarri Sarri Toma, pero por el paga Sarri No, por Miribilla Eh, menuda maravilla Oh, oh vamos a poner un tema de kinkilla No creo No queremos kinkis ya No, ya somos muchos <risa> Oh, oh, oh Oh, oh, oh Artista invitado a burto, oh, no os deis un susto, yeah, era broma, pero no lo de la tala, de árboles en San Pedro, yeah. ha cambiado la plaza, ha cambiado el rollo, ahora es clásico, menudo turruño. Ahora los pinchos de tortilla vale más de unos 50 Como las cañas, más de dos. Oh, los cubatas hace mucho que no me pido. ¿Eh? ¿Para ¿Qué, es oh, qué es esto? ¿Macerredo? ¿Qué es esto? ¿Macerredo? Más de un pijo Macarreo. veo. Oh. Oh, oh, oh. Lucea, ¿eh? Macarronada. Lucea, lucea. Carne picada. Sí. Yeah. Poloñesa fresca. Oh, oh, oh. Tema, pelante. de Como pp, uh, uh, strike, a un soco que te han... Te han dado un... strike, mi gente... Ah, sí, ahora, Pensabas que era una prueba... ¡Epa! Tra Tramánculis... Hemos hecho la 13-12... 24-7... 31 a veces en los meses... A un soco eh... Opa... Año bisiesto... Qué cabrones, ¿eh? Cómo me me lo hemos jugado, wow, eh El viejo truco Todo el mundo va a saber que no sé rapear, que la broma <risa> <risa> Bueno, pero ha habido, Marta, por lo menos eh, Nuestra... ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Hoy? Tenemos eh, dos... Eh... Invitados, que somos nosotros, ¿no? <risa> eh, sí, hoy somos nosotros los invitados Eso es, es el rollo Y luego hay eh, dos eh, quirolaris que vienen a jugar con nosotros eh, dos estrellas del show business a la radio del running sí, sí, sí sigue, sigue, sigue fast to furious fast to furious un domingo te lo encuentras ahí trotando por el videgorri sí, de Bilbo sí, así, sí, ¿no? Sí. Ahí, pim pam adelantando a Bilbovisis jajaja <risa> Parando coches de munipas muy fuerte, muy fuerte. <risa> A esta peña es que va muy fuerte A peña La munipa le lleva la droga a la plaza uh, uh. Sí, sí sí sí sí A mí me saludan en palma puño Me dicen, eh, chaval, ¿qué tal lo llevas? Está reformado ya <risa> día... voy, madurando, voy madurando Me encontré a un compi del instituto Vestido de munipa Opa. Y me saludó, me saludó, yo también ¿eh? Sí Sí. Me fue sí. <risa> que gestionar esos momentos incómodos. Bueno, sí. y me dijo, ya hablaremos, está, plan como pidiendo cuidado. perdón, ¿sabes? antes. <risa> wow. Bueno, que quiénes eh, están aquí de, Pues yo el, el otro Kirolaris? día también iba a a pillar una Bilbao bici y, y pasé por <risa> por ahí por donde los munipas y, y iba patinando en, en, en velocidad peatón. Y me dice, <risa> <él, risa> es asqueroso él, eh, patinando, ¿no? ¿eh? Esto espera peatones Y le digo Voy a paso de peatón Me dice No discutas No discutas <risa> Ya, no vaya, para, ya para, que quedo, quedo, quedan 15 metros A las bicis no voy. Ni, ni, voy. Doy, ni la anécdota Lengo no. en, en frente del bullet eh, Que siempre hay mazo policía Esa no es super alto Lagúmbate y esa ¿Has visto la policía? que botas más guapas tienen? Eh. ¿Qué botas más guapas? Ya me gustan las botas de la y bueno pues el pibe Entró a la conversación Y me explicó Dónde puedo comprar las botas No sé si tienes que ser compañero para comprarlas pero se compran aquí se compran allá ah pues ya me gustan las botas de la policía ¿eh? la policía no tanto pero las botas sí eh. ¿Cuánto, ¿cuánto valen esas botas? puta idea serán carísimas pero son unas botas ahí de guerra están guapas ¿Eh? guapas, guapas tú llegan hasta total, el, total. hasta el glúteo sí, sí. casi esas Street botas ¿no? streetwear para romper la cabeza wear, a sus wear. vecinos sí, sí, en la tienda de colinas vendían de esas <ríe> para policías y skinheads son, Entonces, <ríe> son claramente estética Mad Max y molan que te cagas tú <ríe> en los mercadillos de Manhattan hay también botas así que bueno pues Maite Dugu, policiar en Botak, eh, policía con Rato Dugu. Ay, ¡Esa! Ay, yeah. ¡No ¿Algo? tengo ningún amigo policía! ¡No tengo ningún amigo policía! ¿Algo más que mole de la policía para empezar? Eh. Si bien a tu hijo, nunca será policía. Ver en parras. Efectivamente. Efectivamente. Su laguna policía badán su laguncha charrasada. ¡Obrida! Eh. <risa> <risa> <risa> <risa> Pone Tanorgara, ¿nos vais a presentar o okay? Sí, sí, sí, sí, sí. Es, es. me ha gustado lo de Quirolari, no sé qué. Quimolari. Eh, Quimolari. Vamos a presentar, vamos a presentar. De al Kogu, Aldeba Tetic, Ausoco bat Azteco. Tenemos aquí a la Marton en la casa. <risa> ¿Qué dice Marta? Mortal Alias Mortal combat Mortal Kombat. En combate. En combate. ¿Cuántos AKAs tenéis por la zona de ahí? Buf. Yepa. Unos cuantos, ¿eh? Mortandela con aceitunas, ¿vale? Sí, eso no es obra mía, pero bueno, se lo dedico. Y Martoffel. Martoffel en Kartoffeln. mola. Todos muy bailables. Mortimer. muy bailables. Mortimer. Mortimer Adam, está bien. Ta ta ta tío. Te has liado. Marta la Rosa. <risa> está bueno, hoy es primer día que estamos así como con la cabina de entre medias Estoy aquí, estamos a un lado el quimo Eta usoco Ahorita, aldunche a ser den, eh Hoy se a empoderamiento a Hoy son sal de control tan Oye, oye, oye Eta, ese ves Controlando ¡Tercer programa, Aymar marcho ¡Soliciona, tú! ¿Y lo oh, que man. nos queda? ¡Vuestros cumples! ¿Qué dice, Aymar? Hoy llevabas tú el programa, ¿no? Eh... Creo que voy a perder las riendas de mi vida. Voy a dejarme la piel hasta quedarme sin saliva. No sé vivir de otra manera. Esto es la guerra. ¡Soy un radical! Wow. Oh, radical da, A ver Gaurquai eh, Sangoda Piscabat Caótico Porque Íbamos a traer A Alf Alf Abierto acá A, a Churi Caverna Aca Alberto Hasta el amanecer Pero se ha confundido De horario ¿Qué? así que hoy estamos con el comodín del súper las sobras el so sobra, con el sobrado eh? el sobrado el sobrado el so comodín el comodín Sobao no, el macho no pero también al, al comodín le quedan las horas contadas por aquí entonces eh, también no están que exprimir hay que exprimir hay que exprimir, sí. <ríe> hay que exprimir. ¿Cómo claro. le, le dice una...? Esta ya para Alberto también. Me, me voy a inventar un chiste. De, <risa> que iba a fluir y ya, tal. ¿Qué le dice un exprimidor de naranjas? No, ¿qué le dice la naranja al exprimidor de, de naranjas? Dice, hay que exprimirse el coco. <risa> <risa> Así va a salir buen zumo en este programa. Y... Es que eso es muy achuri, ¿eh? Mí... Sí, bueno. Yo no soy sé, de chistes, pero otro ya me contaron. Uno es un poco yonqui, pero también me cambio la perspectiva. A ver. Bandos y se cae la del medio. Uh, uf. Uh, uh, <risa> uh, uf. Uf. Uf. es un muggle. Lo puedo arreglar con uno más malo. En, eh, común eh eh y Todos somos españoles. Un <risa> <risa> <risa> hardcore hoy. Eh, eh, <risa> A Marta, cierra, cierra, cierra. Cierro, cierro con uno, cero, o sea, político total. Vale. Eh, va a pedir dos avales y le dice eso, necesito dos avales. Y dice, ah, vale, vale. Dos <risa> avales. <risa> ¿A Ibar, has entendido alguno? Eh, sí, sí, sí. <risa> y, tonto, sí y, y el de la aval lo tenía <risa> escuchado. Eso, chao. Pero ah. yo también escuché el otro día uno. Que hacía tiempo, además, que no, no tal. Y era de... Eh, hay dos cajitas en el gimnasio y le dice una caja a la otra ¡Eres la caja fuerte! <risa> <risa> Uay, pues oridalevela, Gaurkoa, ¿eh? Oridalevela, Gaurkoa. Oridalevela. Ser modul, señor. Hace que no veníamos a Gairala, ¿no? Un mes. Más, mucho más, tú. El otro lo hicimos a principios de mes y hasta finales. Sí, la verdad que la vida da más vueltas que, que el Dragon Can, como hemos dicho siempre. Y bueno, hay momentos buenos, hay momentos malos, hay que coincidimos. Tampoco nos hemos visto mucho entre nosotros. Me llevé de piri por el Dragon Can cuando preguntó qué qué onda de vida. Pero sí que nos hemos visto cuando nos hemos visto en todo fiestas. Sí. Para no variar. ¿Qué yeah. fiesta ha habido así Ritmo relevantes? Ritmo frenético. A ver, justo cuando grabamos Aureco y Ratisaya venían las fiestas del barrio. ¡Opa! Oh, claro. claro. Caimarla es un poco bífero con las fiestas del barrio, ¿no? Oiga, usted te metí túsela justo vi a en Artean. Va, y vi a Renean. Vaya, en la porvalena. Va, va, va. el tonto, plan de ¿qué tan estaban las fiestas? Eh. <ríe> era, era la porvaluatoria. <ríe> ¿Qué? ¿Qué tal las fiestas del barrio? Salvajes. Salvajes. Sí, yo terminé el domingo subí a una mesa. Ay, ah, y continuen. Y continuen. Me debió de ver vale. mucha peña. Cuando andan yo que pues luego yo Domingos y latinos, ¿eh? Yeah. Qué duro, es, chaval. Ya, yeah. sabrazón. ¿no? Y se gonican y engüenastican, se astican en Cruz te movida, esta arranchalderaco, ori. Buah, chaval. Pero si era el cierre. Pues yo en el Calma, segundo en el segundo finde El sábado me fui al Seigarre en, Al sexto aniversario de Freddy En Eibar uh -huh. También que había unos grupazos de la leche ahí, De colegios que venían de Madrid Venía también Sistema de Entretenimiento Los Chivatos eh, TKM También estuvo por ahí uh -huh. Y la verdad es que yo fui El más desfasado de toda la fiesta Me echaron del, del Gasteche Y cuando me di cuenta de que me estaban echando Eh, ¿eh? Yo pensé que era porque estaban cerrando ya <risa> y, y luego al de un rato me dio cuenta que otra vez me estaban echando Bueno, eso una vez al... Es que hay un antes y un después cuando te echan de un gasteche, Uf, que lo sepas a mí hacía tiempo que no me pasaba eso, la verdad Se me fue de tiempo? las manos, estaba como... tuvo una tensión que flipas esa semana, eran fiestas de mi barrio, me fui por ahí Y se me, se me fue un poco de las manos Quiero pedir a toda la peña perdón No, no, no uses este Sí, sí, sí, sí ¡Hala! Quiero pedir públicamente perdón por mis actitudes de mierda Bueno, porque no fueron tan poco para todo Aymar, Aymar, que a tu armar cámena De nada. Me comprometo a que a continuación Tendré cuidado con estas movidas pero, pero, pero que pena. no hice nada malo Sino que Pero te, te, te, da te da han intervenido yo. Que se... No, a ver, si más Una cosa lleva a la otra No comes si te pones macareno y... no. es que ah, no, Agárrame el cubata Que ya te digo yo que se hace <risa> Yo eché a una persona de la chosna De la gaste en Bueno, no le eché yo Estaba, era, era Arduradum de la Chosnalagaste uh -huh. Y hicimos ahí apertura de Chanda Etaoso-Gustora Y luego ven, vino Peña de Fuera del Barrio No vamos a decir su procedencia ¿Fogoleros? <ríe> no, no, no, no, no era el caso ¿Peneuberos? No, tienden, caen mejor Eh, y estaban ahí de chanda y yo estaba ya por ahí de lío de esto que dices bueno se apañan y de repente me dice un colega tú que hay un, una persona que está sirviendo chupitos a la peña de gratis bebiendo en la botella en plan así a morro ah, ch o sea, chanda, aquí, chanda, aquí, chanda, giten, chanda a... giten chanda giten chanda giten y yo en plan de en serio que pereza Uy. y entré como un poco ¿sabes? hacerme como a que he cambiado un barril no sé qué y me quedé ahí un poco mirando y ya le vi que sirvió no sé quién que no cobraba y dije guau Qué pereza, ¿sabes? Tener que echarle y le dije a la peña de que estaba con ahí de chanda tú. Igual a esta personita hay que echarle. Y entonces hicieron la buena y su gente como que le explicó, el tío se lo tomó guay y aire. aire. Y le echamos ahí. Tú tranqui, porque yo lo cubrí el primer fin del sábado cobrando de más a toda la peña. <risa> Esa es buena, guay, Sin que los querer. sábados son... Pero es que eh, cobré de más a toda la people, eh. Es Ido ¿no? perdón también. <risa> <risa> a, nadie, a, a todos los chavalillos que tienen cero ingresos y que joder, les cobré de más el calimoto. Bye. y nada luego en Hayas también hubo yo estoy muy posic así eventos que hubo hay años que no hay nada y este año el primer sábado estuvimos con el Moisés la asistada sí, del Perú solo en ah, club vale, ahí, vale. que estuvo ahí marcho de chanda también la uh -huh. Marta por ahí bailando el Quimo no pasó por ahí sí, sí. es verdad sí. En según entraste en, es cierto en, en, en, en, en, en haya, no nos, nos autopisamos ahí en Hayas nos autopisamos estaba Gorka sí. bien picado sí porque no hay suénicos y Moisés pero no podía ya Gorka Barcatu Ojo, ¿cuántos barcatos? Eh? Ya te digo, ¿eh? Barcamena Capayse. Mentiros. Y nada, y muy a gusto. El Moisés estuvo súper contento. Nos conocimos, tuvimos un raticolasa, y bien a gusto. Y luego el segundo sábado estuvimos en el Antiviña, ahí en la parte de atrás de las chosnas. ¡Uf! ¡Uf! En el estuco hay aquí y también... ¡Ah, va, eh! Bien risas. Es autunú en Aresti, beba, y el centro socialista del barrio... Que flipé, muy guapo, muy guapo uh -huh, uh -huh. Y, y nada, la verdad es que echamos risas ahí En el Antiviña, estuvo con el Little Martin El Arrano, el, el Ciakus Y se hace en Sueco, reconseñe de invitarte Y se hace en Berchi que estuvo guapísimo también Siempre vas a la competencia, ¿eh, Kimo? Yo sí, yo sí, sí. Vaya, yo a Quiero yo a nintzen, dije que a en Chiringuito Me pareció Epa. bien montado O sea, a ver, quiero decir... Pues Holand, pues... Eh, Royal Antiviña, una Antiviña, barra así montada... O sea, áurida autogestiva... Aurida. Eso sí, la peña, eh, muy cerda, estaba todo eso lleno de cristales en el suelo, porque botelló ya, pero... Pero eso ver, son las jaías, eh. Vaya cristal, activo no me gusta nada. Esta me a a ver, hay, papelera, teleukin, si es de Arrescoa tampoco, hay papeleras... Con Tutaneuquín, que yo tengo como 2.000 o 3.000 Perfecto. años ya, entonces... Sí, sí, Juan, pero... Pues, bueno, bueno. Lo dices eh, como si fuera una novedad. Auris, ya, ya, ¿eh? ya. En otro acontecimiento peor ha sido lo de la tabarra. Que <risa> ha habido <risa> una, un mar de plástico <risa> asquerosísimo. Sí, ya sí, no sí, se bueno. lo pone... ¿Qué tal lo sentisteis con la gabarra? Peña, limpiar vuestra mierda, por favor. Eh, Cachoguarro. Yo estaba currando Qué y suerte. sacando adelante a todos los chavales a los que cuido y... Uf, Suerte que no se me perdió ninguno. Cuídate tú, Marta, mejor. Ese es mi ejemplo. <risa> <risa> Bien dicho, nego con Bilbo, Así que fantástico. Pues a me hicieron cerrar el chiringuito del curro por la gavarra y luego me dijeron que tenía que recuperar las horas. ¡No! <risa> y ya, suerte, suerte. Voy a empezar a sumar horas y días. Oh, vamos a traer a tu jefe aquí <risa> para que te pida perdón personal. Digo, ¿eh? o sea, suerte, ¿sabes? Sí, sí. Qué vale. fuerte, qué fuerte. Pues <risa> a mí me <risa> generó un poquito ansiedad la gavarra, ¿eh? Sí, a mucha peña, ¿eh? Qué parecita la ¿eh? gavarra. Que... <risa> Es que es ansiedad la palabra a mí me Que ha descrito yo creo que es A mí me ahí. molaba mucho los lo chavalillos Que tienen 20, 30 años Que dicen, hemos estado 40 años esperando Alcabarra <risa> <risa> eh, algo, algo no me, algo no me... A ver, a ver, Habrán escuchado. ido clases de matemáticas O estarían fumando porros ahí en el <risa> Igual, si sumas todos ellos 20, 20, 20 que claro. tienen, pues entretelos Claro, claro. Joder, claro Había uno debajo de mi casa que llevaba toda la noche Con neveras y, y sillitas Y pillando sitio en Primera línea de, de playa, tú Quizás si en chungua, ¿eh? Pero bueno, que no me va dago Irudi y La de los que hicieron Braveheart Que le enseñaron el culo a la Guardia Civil? ¡Ah, va, ¡Oh! va, va, va, va, Así que, enseñaron. bueno, cositas sí. bonitas también son Sí, siempre vaya, pasa vaya, Cositas se se bonitas se a ay, ay. ¿Y las botas de los guardias Civiles están guapas también, Quimo? Digo yo que sí, ahí no me he fijado <risa> Tampoco me atrevo yo a vacilar a un Guardia Civil, ¿eh? Ah. A un bonipa de Bilbo Pues porque estaba drogado Que si no me, me lo pienso pero, pero me atreví Me atreví Bueno y también hubo Otro acontecimiento Después de Todo este Jaleito Germen Que fue Fast and Dirty En uh, el gastel local De Deustor Lo ha wow. sacado Sí uh -huh. Pinchaba Bueno no pinchaba Eh fechaba al final <risa> empecemos por el principio al principio estaban Tony Tony Torcido Tony Torcido y Vir Vir Rayas Vir Rayas Vir <risa> eh ahí haciendo los románticos como les gusta a ellos uh -huh. luego tocaron los de Iruña estos que no me acuerdo el nombre Ius Ius por ejemplo si y y, y, ¿y sabes seguro? qué pasó que eh, tengo una mala noticia. Eh, el Palas, Macarra Palas ya no existe. Ya está pues oficial. Que ya se mezclado muchas cosas, sí, ¿eh? pero ¿Ya? es que a través de eso eh, fuimos los últimos días a tocar y salió un grupo entre un colega y yo, yo y entre colega que hemos hecho gafas bravas. Vale. Y subimos, le robamos los instrumentos a Pillo y a Ganje y nos tocamos nuestro hits que era una puta mierda y no sabemos tocar que es lo guapo eso pero hicimos hay un poco de así pa, empezó pa, pa, MLS pa". también sí tú y sí. yo y Ganji sin saber tocar y dicho? al loro eh, eh, al ah, loro guay, es que muchas cosas a es que muchas luego cosas. también acabamos tocando El primer escuadrón de, eh, de la Suda. Eso es. Que tocó Marta con nosotros. Que tocamos Eso Marta Eso es lo Bandilero. más reseñable de la noche. Y, y, yo y luego... Yo creo luego te pregunto por otra cosa. A ¿no? la gente... A la gente... Bueno, la gente le obligó al batería de nuestro grupo que estaba ahí... A sí. que subiese a tocar... A arreglar lo que había hecho nuevos. yo. No, tampoco a arreglar. Sí, sí, sí, la, tú tú sabes los temas que hicimos contigo, pero los nuevos... <ríe> y tocamos tres temas más. Y bien. luego pincho Mortal Kombat ¿Quién es esa, tú? Eh, eh, eh. Tiene pinta de chumbo ¿Qué tal la pinchada? Buah, increíble ¿Sí? Increíble ¿Ay? Increíble Porque es que Hacía mucho calor, eso sí Y me estaba capando De partirme todo el ano bailando Porque es que no daba más Pero La peña estaba Muy, muy, muy Muy bien Recibiendo todos los temazos Gozando. que puse, porque la verdad es que puse temazos, ¿eh? A tu pesa, ¿no? a gusto de pesa, pesa, ¿Sí, pesa pesa no? mucho, sí yeah. y tiene mucho contenido y cerré, hice el cierre luego Aymar me pidió, era sus cumples y me pidió la me pidió que a ver si podía poner ocho vinilos y le dejé ¿Qué? es que me estaba llorando ahí ya medio penita <risa> y cerré la pinchada bueno, bueno. con Wendall Que ese mítico grupo como irlandés Que escuchaban otros jugadores En esa era ¿Ah? súper súper ¿Cómo se dice? Folclore irlandés uh -huh. Y toda uh -huh. la peña ahí haciendo Pogo irlandés guavísimo ¡Ah! Fue ah, sí, pues. bastante épico ¿Te puedo preguntar una cosa, Morta? Sí, claro. Que me, me han contado una anécdota A ver, a ver <risa> Tú si ver, quieres ver, me capas, decir, ¿eh? ¿eh? Tú si quieres me dices, <risa> cortamos <A ver>. vale. <risa> Que um, vino a tocar peña de Gasteis ¿No? A la Gaste No, eran de Iruña Ah, de ¿tú? Iruña, barca sí, de Iruña sí, sí, sí. Y luego esta peña de Iruña A ver, wow, eso es lo que vas a decir, tío Mierda puta Luego esta peña de Iruña se quedó a dormir por el barrio, ¿no? Pues sí, vale, ¿quieres que cuente la historia? Vai, pues a sabes, ver, cuéntame, si te animas ¿no? yo creo que... <risa> sí, <risa> que es yo es me lo salvo <risa> <risa> Bueno, <risa> eh, otro, el último perdón de esta sesión, ¿vale? <risa> a la peña de por va, despertarles vai. y perturbarles el sueño Cuenta, cuenta, <risa> ¿qué, ¿qué pasó? Ay, madre, es que estábamos de mañaneo como no eh? nah, te y... hablas equivocado nah, nah. <risa> Igual no. y de repente ah yo estaba <risa> <No>. <risa> estabas tú también y sí. hubo bueno, un momento en el bañaneo en la casa donde estaban durmiendo los del grupo vale. yo no sabía nada pero la persona, eh, Gufi, una colega pues eh, duerme nah, ahí numbers, pero ¿no? está bien. uy perdón, parca no tú además rápido, es mote, no pasa rápido, nada, nada la nadie rápido. la conoce así es rápido <risa> <risa> y dormía una colega ahí y dijimos en un momento 12 de la mañana, imaginaos, ¿no? Pues en la la escena íbamos a íbamos a darle un besito de, de, de gunones a la colega en el cuarto y vamos con la otra que es con piepiso suya y ella ya sabía de antemano que estaban durmiendo los del grupo ahí, pero con la situación se le olvidó. Entonces entramos en el cuarto a oscuras, no sé qué, le voy a dar un beso tal, va, de gunón, tal. Y le veo y digo, tú, ¿tú tiene mucho pelo, tú, paseo. Y digo, tú, tú, irá a ti, que no existe es no es esta, tía. Me dice, ¿qué es el del grupo? Y dice, que no, tía, que es está Seguro yo, que no, que le estamos tocando la cara a un desconocido, que estamos dándole besos a una persona que no conocemos. Yeah. Y luego, para rematar, fue al otro cuarto donde estaba el resto del grupo, Que también lo sabía Y me dejó ir otra vez Y <risa> <risa> se me las luces guau, guau. Y la eh, Peña de Yus ya no va a volver Nunca, nunca más. más A no Bilbo va a Que lo no sepáis De da igual lado Comunica tu batán Ya circula <risa> Parca tú Parca tú Y qué Y entonces últimamente anda Se activa con las pinchadicas de vinilo Mortán Sí eh, Tuve una bastante apoteósica También en Panchique Taberna Que no lo conocía que ¿Dónde es... está? ¿Dónde está? Está subiendo... A ver, a ver, ayudadme. San Fran. San Fran. Para, para arriba, donde termina Cortes, ¿no es Cortes? Justo, sí, eh, eso es. Creo que es Cortes, ¿no? ¿Todavía? Haciendo esquina, sí. Ay, al final de Cortes. Vai. Pues una taberna que es una increíblemente... Subiendo, más que subiendo, bueno, bajando Cortes. Pues bajando. Subiendo, ¿Cas? bajando, bajando o sea, para arriba. Que, que no parece que está arriba, de arriba sino más bien abajo. <risa> Camino al... <risa> bueno, ¿y qué tal? Bueno, a la Buah, pues... Pinchaba con Rocky Violencia ¿eh? uh -huh. y, mano a mano luego, pues bueno resultó que era una pinchada desde las dos y media hasta las ocho, creo, y luego ya se iba al Freddy, que fue ese mismo día Bye. y yo me quedé al final tres horas yo sola, pinchando ni me enteré, estaba Qué absorbida, oh, oh, es que lo más satisfactorio de todo eso es que la peña cuando acabó la pinchada me aplaudió Joder, ¡Joder! No, normal, nada, fue brut. Bueno, bueno, normal es, eh. Yo, yo Mal, normal. creo que la peña, la peña a veces es un poco gilipollas Pero cuando termina alguien de pinchar pero Es invadad ah, Fue un mazo bonito ¿eh? el selector de, Sí, claro Lo que que va a chutar claro, gente a que estuvo en chuten Daoca de fondo Iba pinchando tanto tiempo Que digo, a esta peña se le ha olvidado que hay una persona Ahí poniendo, escogiendo discos Y no, no, no, la peña estaba ahí Conmigo a tope Qué bien. Tu primera Qué pinchada bueno. fue un amarillo según tu, según tu bat. Música, por bat. Venga va ¿Qué la ponemos? Ponemos, ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? ponemos la de... Aplaudir a todos los artistas que La mía, la de ol Green burro. Venga, ah, Vamos a poner ¿Ah, sí? el temita de la es muerte con Matt, ¿Quieres presentarla? Orise. Sí, ol Green, me salvó mil la cuarentena Súper funky La época de Soul Train y esta, toda esta Peña que le daba mogollón Al funky, al baile Súper, súper fantástico, ya está Venga, pues vale. ahorra la Chuk, chuk, chuk, chuk Chuk, chuk, chuk Chuk, chuk, chuk Chuk, chuk, chuk Chuk, chuk, chuk Chuk, chuk, chuk Chuk, chuk, chuk Chuk, chuk, carry on in his name by saying I Ya, ya, ya. Oye, ese laco te marro, ¿eh, Marta? ¿Eh? Gustaste se ha pillado, ¿eh? Te no tienen vinilo. Eh, je, je. Importa. <risa> Oye, Quimbo. Dispara. ¿Cuánto te has dejado en un vinilo? ¿Cuál es uh. el vinilo más caro que te has pillado? Pues se eh, iruña con el catacraque que le da tu suena. ¿Aúdena? ¿Jogoratzen? Oren de la gichica le du. <risa> Y es un robo a mano armada, eh, o sea. Me da igual. Me vai doble ada Ori Hereda y Tadar Torliburuarekin eta amigo. Pues es lo que más he gastado yo también en un vinilo, mi vinilo más caro, 50. ¿Cuál es? Eh, MCD. MCD. Bueno, el directo paga. ese también eh... No, el directo vale 20 pagos Claro, oren Eguía da, eh, así con Aizela Porque claro, ni que estituta en vez de vinilo Entzuneta erosi Eta, oren A espaldi, a manabil entzuten Gellago vinilo, así que nago ganeta vinilo Gellago escuratzen Y he tirado de DT, de los grupos de la escena ah, ¿no? Entonces no son muy caros No. ya yeah. Pero ahora voy a, también tengo que pillar Aquellos discos que me gustaban a mí De otros grupos Que no son solamente de la escena local Quiero coger, por ejemplo, new Gorriac Que yo yeah. soy mazo fan Edo Mano Negra Y esos discos, pues ya es más difícil encontrar Mano Negra concretamente Pues acabaré teniendo que comprar segundas manos es. bien, bien de caros Discogs y o vale. como se llame Discogs ¿Cuánto es un precio barato para un vinilo? no, barato no, ideal ¿Pagable? o lo suyo molaría que un vinilo eh, es que también hacer el vinilo cada vez está más caro claro, que di, di precio. Precio. 15 pavos a mí mi me encanta pillarlo por 10 Porque así me puedo pillar 5 pero, pero para los nuevos no realista, tío y, Pero el precio en sí Ronda 15 pavos El 20, barato ¿no? Y 20 20 25. 20 Hay mucha no. gente que me parece un poco caro Pero también sí. 20 pavos es que tienes que pagar La grabación, uh -huh. el arte el No sé qué, el no sé cuál Entonces a veces sí que hay que Un precio Depende razonable de que le de cada uno también, Y tío. se atendiera, vamos T1 Y se atendiera un precio razonable Vaya, va a ir down back, que igual ya está en DDT desde hace mucho tiempo Y han bajado a 12 pavos ese es un precio barato oh. está En cambio, yo te envasara a la contenda bateta la tipo un Power Records o lo que sea Pues te lo vas a encontrar a 25 euros mm -hmm. Un precio estándar no sé, eh, Comprar vinilos es bien de caro ¿eh? sí. Y bien de romántico, ¿no? Súper, tienes que ser un romanticón ah, sí, yo Aunque me siento tú no rom... lo admitas Aymar ¿No lo admite Aymar? Que ¿Qué es de romántico, romántico? No. Que va ¡Venga, lo admito! <risa> ¡En directo! Uah, la presión social. Pues que yo me sentía romántico haciendo discos o sea haciendo discos físicos cuando sacamos un disco, que es como, es que un no hace CD. falta un CD, eso es, que ya me parecía como un gesto romántico, pero claro, la peña vinilera ya me dejáis loco y es como, no sé, ¿sabes? Igual hay como casi más so, so que es mercado. De su... ¿Carga tu viniloric? Sí, se Y discos cada vez me lo pienso y digo, pues, ¿qué más da? Ya, ya, ya. Bueno, para el coche. yo tengo Pero un que, que no hay coches, yo... que los coches ya no tienen para CD. Yo sí, pues seré la romántica más antigua. Ese, oh, me mola eh. mazo meter el disco en el coche no, Violet, y escucharlo. Oye, tiene ese físico arenoso sale a ¿eh? él. Y si efectivamente el vinilo tiene un público, el vinilo tiene un precio, pues no todo el mundo saca, como mínimo el CD, vaya y cuánta haces una tirada de vinilos, me la ayuda vais a hacer vinilo, Aymar? sí de hecho la semana que viene tenemos que pasar por fábrica ya a recogerlo, por fin eh, irureun copiado, irureun. irureun pavo, ah, no, no iru, ojala. <risa> <risa> ojala irureun pavo harridigú DDT, la guncha plan de que se agradece, es que ricasco DDT no sé si se podía haber dicho esto, pero... o son los 300 ¡Au, ah. <risa> Bueno, da causa aparte, eh, se nos está haciendo tarde un poco también, pero bueno, también es que vamos con una panchorra, estamos como... somos un volcán dormido en estos Disco, momentos. a cadena, checo, dices. Bye. Bueno, todavía no llegáis al nivel de difunto estelaraya. Eh. Que esta peña hizo Grabó el disco hace un año Creo <risa> No, igual Nosotros también <risa> ah, Pues bueno Y la movida es Que queremos Serigrafiar las tapas Para que no sea Algo tal Sino que algo más Macarra Yourself Y tal ¿Va a diseño? Mm, Bye bye, bye, bye. Bye, bye. Pues vais, por vais por delante de te, Lo único veo. que El colega que lo que lo está Repasando y digitalizando eh, Ha pasado por una época También lo que sea yeah. Y se lo está tocando a dos manos Pero a gusto Un saludo, Johnny, es que ricasco <risa> Ta, eh, Cuando eso Pues eh, empezaremos a A darle caña Y tal y cual, ya nos enteraremos de Cuando porque además yo justo ahora estoy de turno mañana tarde, mañana tarde Ajá. y justo es eh, cuando tengo la, la movida para imprimir entonces eh, también está todo cogido por pinzas pero bueno, ya ya aparecerá el disco de Melasuda oye, antes que has dicho lo del Palace no sé, igual hace falta un, una ronda de anécdotas en el Palace o no hostias menuda veda abierta Ahí, ¿eh? <risa> o no Sí, ¿en más tienes que contar eres tú? <risa> oh, wow. Yo he vivido lo mío ahí. Me acuerdo que pinché y bajé esas putas escaleras que son catastróficas en muletas recién oh, operadas. Oh, wow. En tu por tus cumples o qué fue eso? Eh, no, yo creo que era el, ah, el antibala, era el Antibala. Ah, sí, era Antibala, la Antibala. Y además llegaba tarde. A que veas ¿no? lo que te y quiero, Y perder el curro. Eso, es. Y esto. pinchabas con el con el traidor de hoy. Que nadie me nadie entró en la sala a escucharme, solo estaban eh, Uger uh -huh. que estaban montando para el conci después solo me escucharon ellos la pinchada el resto de la peña estaba haciendo arte fuera bueno, yo tengo que de decir yo lo hacía dentro Bargato, yo tengo que <ríe> decir que no está la gente no lo organizamos mal porque fue un poco rápido pero sí que es verdad que las pinchadas esas ten, teníamos, o tenemos que mejorarla de alguna manera y la, la gente de fuera oyamos las pinchadas y estábamos muy a gusto bailando con ah, vale, música vale. Pero Ay, tú no los veías, que claro. también es una putada de... Era el, el muro ese. Gusto, eh. Era el muro que separaba lo que hacía Roma. No era el muro, ah, era una parecida. Marta, truco del árbol druco, píllate por banda a un par de cantantes y la peña te entra, al garito <risa> Pero si tú estuviste el siguiente día pinchando y me pinchaste y no entró ni Dios. Bueno, a ver, vos seis eh, personas, vos sí, tengo un guiño gustoso aquí, ¿no? Bueno, te trapea, chengañera. Pues, venga, pues me agarre truco del árbol truco, pillas por banda y <risa> Si hacéis un barra sequiña eh, Con quíñac, sí que sí vino peña eh. Te lo tenía que tumbar, ¿sabes? Porque estuvimos juntos el siguiente día wow. Wow. Vale, todo no van a ser malas noticias Yo traigo una buena eh, Los organizadores de la Antíbala Hemos hecho la Liga Subterránea La Liga Subterránea Somos el colectivo La Liga Subterránea Hace wow. wow. un cómic tú Va La Pero... calle no de Gómez. Y la movida y es Cercatic que... subterráneo. ¿Eh? subterráneo. Porque va. es underground Bueno, ya está y, y nuestra primera fiesta se va a llamar Carcava Carcava, ¿eh? Carcava, no, Carcava, ¿Carcava? no Catacumba, Catacumba, Digo, catacumba. Carcava, como la rave de, o sea, el after no, bueno. que había en la ribera Sí, oh, eso tío. es, me he liado, el me, el he liado. me he liado. Ay, ay, ay. es todo subterráneo al final <ríe> Catacumba mm -hmm. Catacumba, no sé cómo lo más gusta al final el John, John Cobra está en Catacumba <ríe> Están los muertos Yeah. ¿Y qué, qué va a ser esa fiesta cuándo? Va. Esango da 18 19. Mhm. En la lonja. Uh -huh. De uh -huh. La cobra. ¡Uh! -huh. ¡Uh! Isango daengo haia que estamos trabajando a pico y pala y en la cobra no se oye mucho de, de la cobra últimamente. Du causa bat, ausolanak antolatzen direnean deialdia zabaldu berda, eh. Es. Baño, vale. creo que es una decisión. Es. Vale, vale, Porque hay que organizarse un poco, pero sí, sí que deberíamos de, de tal para agilizar. ¿A la cual? Agilizar. Agiliza, tú, déjame. Sana la vez venir de. ¿eh? Bueno, va <risa> caras de desaprobación Después así. de esto también Como eh, cor coa, eh no más es, no más No, eh, voy, a, voy a decir una cosa Ya eh, has dicho muchas, ¿eh? Vale, otra cosa más eh, La semana anterior hay movidotes también de por ahí Y luego, bueno, voy a empezar por la semana anterior La semana anterior eh, está el Tatu Circus en Saspicatu Ajá, eh, no, eh, Tatu Talegueroac Taleguero, si es lo mismo, si son todos tatuadores Esta preso eh, o se en contra con movida ah, sí, así que ya. bueno, venga Valgato Vale, vale Respeté, perdón Tadguero Ereba dao eh, Il Saites en... Il Favores Fest Il Favores Fest Y luego también está La Feria Medieval de Balmaceda ah, Me siendo... vale Esas oh, oh, cosas me encantan oh, oh, de ver oh, ovejas Fantasía vacas, Uf, Esa wow, semana hay es... que reservarla Y intentar ir a todo A todo Y luego la siguiente... que pasa que Il Favores Fest Da a Arábaco de Rivera, ¿no es? Eh, vai, eh, en Escuérnaga. Escuérnaga, está así de acuerdo a Escuérnaga. La verdad es que hay que ir a Campalecua, hay Y goda Iyerri Batetan. Iyerri Batetan, en inglés. Vai, ¿no? y está la cañera Iyerri y a Paindu te ha con esculturas guapas. Ah, porque de chaco, da Iyerri eh, ateo bat, Iyerri... Pobre, da. da. Hay hay que no es, es un Ateneo, es un Iyerri... Atento. Atento. <risa> atento. <risa> <risa> <risa> atento. <risa> El Kerman ha estado rapeando este fin de Escuérnaga. Sí, vai, vai, vai, vai, con mi duda es con Ah, bueno, a ver, igual en el bolo oficial no, luego lo que luego pasaría la noche puesto, wow. entero, Alguien ha grabado eso, por favor ver, quiero verlo, tío. Seguro, que si conoces la gente de por ahí, sí. Lo que pasa en Escuérnaga <risa> se queda en Escuérnaga. Vale, ¿no? vale, vale, vale. Y bueno, ya para terminar mi chapaparta eh, vamos a poner el tema que he escogido yo que... Esa, Segunda, segunda, aprovecha tu con justo eh, barikwa, Oye, eh, eh. Irola Irratiaren eh, Kideden eh, Kamilok, beteche ditu Irola Irratiaren Orita Barrurte. ¿Y Opa. que viene Kimo? Hay dos grupazos, ¿no? Hay han egongo no da kontzertua eh, No me acuerdo, de los grupos uno Spanix, ¿eta bestea? O uno extranjero, ¿no? Spanix. Ostia! grupazos Ya te digo. Grupazoz. Eta hori zango da, maiatza kamasazpi, gai bariku, e, sastrakako gaztetxean, uh -huh. basta txulo txulo, ogita urte de shit. No. Eta borondatea sarrera. Hori da, sarrera Deja... inversa egingo da, benera. Apuntazdo, eh, peña. Bai, bai, bai. Etorri, etorri, eta pasatuko gudu. Eta sandu zu jarri duzula musika? Bai, bai, bai. Se eh, una movida de Amparito Yazna, ahora no? no? y, y como iba a venir Alberto y Marta, que son gente del barrio, pues había pensado este tema barrio barrio, oso como agarrada. Oso ¿eh? como agarrada. ¿eh? Dale rey. Ay ay ay. Ay ay ay. Aquí con Amparito, barrio, con Ariana Puello. Gozako lo compadre Pa' mi barrio yo voy Pa' mi barrio yo voy, barrio, yo voy. Mm. Juana, Juana Un no recuerdo como la pasaba Callejeando por la mañana Vigilando las salidas y las entradas Pa' que los forasteros no tuviesen guardada Saludaba a todo el mundo que pasaba Tanto buena gente maleante como a la culana No tenía problemas con nada Lo categoría humana no le faltaba Todos sabíamos a que se dedicaba Era su terreno la más respetada Los tigueres la quina la adoraban Pero todas las mujeres la odiaban y la envidiaban Juana se sabía toda la jugada No oía ni veía y tampoco hablaba Montada en su carro de grandes cilindradas Era esta canción lo que siempre se escuchaba la acusaban de alguna fechoría pero en ser inocente ella insistía La delataron pero dime quién sería alguien quería ocuparse de su mercancía hay que tener la mente retorcía para traicionar a alguien que por ti mataría ya es que su madre siempre se lo decía no confíes de nadie hija mía ahora Juana reside en penitenciaría allí debe aguantar todo tipo de ferrería cuando no recuerdo cuenta la alegría bakar más su rabia y su sangre fría saltía en su cabeza repetía para ba, mi barrio yo voy a gozar con los compadres con quien para ba, mi barrio yo voy con los compadres para ba, mi barrio yo voy. hoy el aire huele diferente Juan ha condena sale sonriente de todo lo que hizo En el barrio te recordarán por siempre como mujer valiente. Juana Clemente, al que se duerme se lo lleva la corriente. Ya tú sabes, camarona, date pendiente. Sola con su pena. Sola es su condena. Ahora, sin miedo. Aquí vengo sola mi furgoneta y no traigo ninguna careta. Con Ari y su familia pasamos el rato cantándole la Juana en la terraza fumando ronco. Cuello Puños ah, ah, ah, ah, ah. arriba, locas. Pa pa pa Oye, temardo, eh. <risa> pa ya te digo. Pues 100 pavos vale el vinilo en reedición de No Flippers. Da no, Tiene de sí, sí, sí. Te regalé unos vinilos, además. Bye. De siniestro total. Ay, qué Un vuelo. vinilo me regaló. <risa> Uno solo. Uno. Bueno, no está mal, pero era bueno. Y bailaré sobre tu tumba. Tu beba, tu beba. Es que cómicas. ¿Qué? ¿Y qué dice la Marta? Hemos hablado de tu sección vinilos musicalmente también has hecho cositas, ¿no? Antes habéis dicho que fuiste integrante principal cofundadora de Melasuda. la buah, eh, quitado el puesto a Imar He dicho cofundador, pero bueno, fundadora más y ya. qué más? más? Cuéntanos, has hecho? Pues ahora, ahora esto es Primicia, A ver, el barrio igual me mata tú. hubiera venido. eso es, que hubiera venido. Estamos haciendo eh Aitor ...y Barrio son integrantes de Gelchales... Uh -huh. ...y bueno, Barrio ya sabéis... ...que ha tenido ahí una trayectoria bastante larga... de fuego negro, de cosméticos, de tal... ...y ahora... Con nos Gurs hemos está ...Con Gurs está ahora también... ...que se han acabado de venir de gira de Europa... ...se han quedado uh -huh. todos girados... ...se han <risa> ...desde <risa> luego... ...y... Eh, me dijo, teníamos pensado desde hace tiempo hacer como una composición ahí un poco extraña. A lo mismo, ¿eh? Aitor. Cabrón. No, tú no, tú estás fuera. Ya, ya, ya. Pero, pero qué no, cabrón porque, que a mí me dijo no, lo mismo. No, con tu la moto, guitarra de dos no. cuerdas. Qué tú, con tu guitarra de dos cuerdas. Barrio, asqueroso. <risa> bueno, eso, estamos. Aitor. Me ha cambiado por Mario. Marta. Barrio. Aitor Barrio de Gelchales Luego Ganji Ganji que también era antiguo integrante Bueno, es ahora, perdón, de Melasuda Melasuda yo. yo estoy <ríe> Está aquí con todo el, el pavorro eh, Y eso, nos hemos juntado para eso, eh, Ganji Bajista eh, Barrio Guitarra y Voz Y Aitor también guitarra Y yo a las voces, tú La uh -huh. primera vez Pues ¿eh? yo me puse lo en una Super demo macarra. y la verdad que flipé, tía, ¿eh? Algo sabes, hay, hay voz aquí, ¿eh? ver, siempre has cantado, ¿no? Pero sí. hay talento. Un poco Pero... vacilona siempre, ¿no? <risa> sí. La movía es que tengo un mix, tío, y me ha costado, ¿eh? Me ha costado verme, Barrio me ha ayudado mucho para darme como esa confianza también, Ajá. porque es jodido, ¿eh? O sea, yo Ay. solo cantaba de ducha para adentro y para mis <risa> colegas. ¿Cuál y, era tu mix? Siguiendo su gendaurrean hori. Mi mix una mezcla entre Johnny Cash Country a tope que cosas de Miyaita mezclado con eh Soul La Muerte L mi voz es barítono me mola mazo pero de repente tú sé chillar fíjate tú de barista barítono sí, no <risa> o sea no chillo ni tan mal eh que también hay que saber chillar, eh. Claro, peña. Sí, sí, sí, sí. Y, y eso, yo creo que está bastante guay. Estoy con Peña, que también, que también bueno, ojo, lleva mucha bachadas, peña, ¿eh? mucho, <risa> mucha trayectoria, entonces me da mandao como ese puncha, venga, tía. Tale candela. Es importante, y... ¿no? También como La tal de Sainza esa. Ajá. ¿Tú si, más, ¿tú? Claro. Eu quito suaukea giteko susenekoan au, cantatu. ¿Ser? Cantatu do sua ia susenekoan jendeaurrean. Bueno. ¿Tal de Onekin? Tal de Ajá, ¿y tal? ¿Se da experiencia? Bueno. Porque es, es bien duro eso. ¿eh? A ver, es, es que horidad, tío. Ser from woman, ojo. Flipas. Y yo todavía no me veo en el escenario, que me tengo que crear mi personaje ahí encima, porque no sé si... No sé qué rol voy a coger. Uh -huh. Igual es más fácil el mío, el de persona y Es mejor. Es mejor destructora pero entras en un bucle y te las vas a gozar de alguna manera. Sí, yo creo que sí prometo que vend el escenario de momento solo estoy de, de local para adentro que estoy más a gusto uh -huh. pero el primer día ya barrio me metió en todo el barro o sea fue como me dice venga improvisa y yo, improvisa tú qué dices tengo que improvisar y solo me salía Wow, me salía todo western, chaval <risa> <Bueno>. <risa> Sí, sí, a tope Mi subconsciente debe ser de, de esa época No sé, alejando de este, pero... Ya bueno, ahora que me ha tenido personalidad de Atacolor Claro, claro ¿Tal de Arenisena sin Sinda? Bueno, Momentus, basura máxima Mola, uh -huh. que es barrio. literalmente lo que somos. barrio fijo, de lo que es el tambo. No, combo. pues más más Ganji porque curra sí. el Bilbao Garbi y va pues como también. un poco en ese, to en también ese tono. También es que basura es peña. <risas> sí, de momento hemos hecho basurilla, entonces nos representa mucho. Bueno, pues eh, vamos a poner, tenemos un... Más de temas, ¿eh? eh, no hay... eh esto en secreto, ¿vale? Esto que vamos a esto poner Eso no va ¿vale? a salir de aquí a ver si eso como agarrada no lo ya nadie tampoco, ¿no? O sea, de... <risa> Pero más que eso Sobelchak, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque están caducados ya. Sí, esto es más fresco. Vale, y además aquellos no tienen nada que contar. <risa> es que son los aburridos. <risa> son los aburridos y no flipan. ¿Quieres decir algo del tema que vamos a poner? Eh, buah. Que canto, que chillo muy bien aquí. Me gusta, sí. me gusta me mucho. O sea, te hago ya grava tú tan? Bueno, Barrio, como es muy... Musicólogo. Hace sus cosillas eh, con el ordenador Nos ha hecho una demo Demo, muy duro Un baile, muy duro Y ahora ya verán lo grabar con bait, mm, ya... Es de aquí Vale, ahora ya está en el plan eso, eso. Vale. Lo eta, dejamos, si dejamos ahí en, en el tintero, tintero ¿vale? Se lo han dicho en el baile Basura, ah Basura se... máxima A bestia es Ya, lo típico A bestia ni nah. cena Punto limpio Basura número uno Le hemos llamado <risa> a ver, ya, La no sé qué <risa> No, basura número, uno, número ¿eh? uno ¿Ya qué contenedón entra eso? <risa> a todos Venga, vamos a escuchar esto Sí, mira, una trompetilla ¿eh? Ahí estaba Germán <risa> <risa> <risa> elegante, elegante, Uay, guapísimo. Bueno. Mm. ¿Qué, Qué ganas es? de ver este grupo Guasura, ¿eh? no? en ese rollo como de me apetece mazo ver en directo <risa> la vaina, eh. Esperad, esperad. ¿Esperad? ¿cuánto? No lo sé, no lo sé. No, Barrio sin presión, marca presión, presión, sí. sí. cáscara, ¿eh? <risa> Que luego sale mal. Y sin amor. Eso. Validad. Bueno, ambetik deko gube bai gure kimo Aixo, gaixo Zermauskimo Oso ondo? Hirugarren ir, irratizai, joan, osas apadrinau, bai. se dice Bai, amadrinau Amadrinau e, Eta ikusten seituztet ya oso sueltitos eta oso ondo, eh Bai, a, bueno Ya saude zu marejatzen eh, La pecera, el control Eta las terrenais etorreko zuek laguntzen, eh Al aquarium. Sin autotune, pero nos apañamos. Oriago, pues en guapo, ¿eh? Meterle un efecto autotune... Siempre me dice el tío. Un globo de él, Mejor que el autotune. El autotune no. ¿Y qué planes lleva? ¿Qué proyectos artísticos de vida lleva Kimo? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Nago oso para tuta en cuanto a proyectos artísticos? ¿Y has sin nintenequiten discobat ni de cabus de remezclas? Nenuen egin e, rollo Fatboy Slim, hartu sampleak eta eraiki elektronika perumue bai longa, eta klabea zen izatea e, sampleak hartzen nituenak pues, del mundo del rock, del punk, e tal, baina gure estenakoak, pues, musikat de detera eta horrelakoak. Eta egin nituen, e, ogita marbat abizti, disco batartu eta horrekin remix bat, o sea, beste guztiak elkartuta, la guitarra de la primera canción, el bajo de la segunda canción, eta horrela egin batzuk, pero luego lo dejé parado y a ver si retomo eso. Eta aparte de eso, pues nada, hago eso para tutan, y e, cuando me piden, pues hago cositas, adibidez, eskatusi dan ugerreko jenteak que les hicieran unos scratches. ¡Opa! Eta ordo de grabatuta ya saldrán en alguna canción Más adelante Esta gente, Orenda, hoy se quiten a bestiak de versiones Apurka, Apurka Qué modernos la sube ¿no? Va, Está están en la, la última Ahorre cuando comenta 89 sí, Son los, los más son... majos del panorama, pero los más modernos sí, Son eh, curalla de Hacendado, dijimos <risa> <risa> <risa> O sea, de Itugué, eh, pero... Asco, ¿no? <risa> mañera Bueno, asco, edo ¿no? <risa> <risa> Pisto, apistía Maite, oridad eta e, zua diskorako ere ginituen scratch eta sample batzuk, eta urrengoa ah, pues, eh, endikalaen... Eh? Le indica que, que eskatuizu colabua? Eskatuizu, tenbía bestitan Edo, ia sample batzuk Edo sartuko ditudan, escrachak es Porque para eso tendrá jabua, que es eh, Mucho más máquina que yo baña sample batzuketa, eta horrekin eh, Pues egiteko jolasak Porque ahorreko anegin nuenean Usaba samples eh, rollo rítmico Y musical, o sea, repetía mm. Los samples de tal forma que le daba una musicalidad No era solamente elegir un discurso Y que le diera... Y que le diera, pues, un poco de sonido a la fondo, sino que tuviera una musicalidad. Vale. O retal. Así que, Ori, indica a En, que se está haciendo un discazo que te cagas, ¿no? Sí, tío, a mí también me ha pedido colabo, justo, le ¿Qué dices? Sí. ¡Anir <risa> <risa> y Pelea, pelea. <risa> pues me pidió colabo, estuvimos en, en una jaya que estuviste tú pinchando, ¿no? Ajá. ¿Sí o no, Kimo? Ajá, ajá. ¿No, Nisansén, jaya? Basoan, Egingenue, Norquilón, nor, Bochobat. Esta, estábamos solo la peña rapera en la fiesta está con el grupo anterior hostia y ¡Ah! la de quimo echando al grupo anterior diciendo ¿qué dices? venga ya cambio cambio cambio la hora no sé qué, <risa> ¿Qué guapo, plan, el estaban en el escenario se pone en primera fila así y le dice tú venga largo <risa> Lo amo a cortar, Y empezó el que iba a pinchar y empezamos a subir a cantar, la sista, no sé qué. Y me acuerdo que luego entró Indica en y se puso en Indica a rapear. Y me dijo, jo, es que tendría que haber empezado yo porque vosotros le metéis más caña, no sé qué. Y empezó Indica y nos quedamos todo el mundo loco como... ¿Pero qué dices? <ríe> es que eh, va a ir. ¿eh? Y luego me comentó que quería hacer un tema... Y, y nada, me propuso a tu silla, ¿no? La neuskera era ninguro a que otro irretiza yo. Teníamos en mente, de Macarradas. Bye. Eta... Egin duen ires a ti. Y luego me dijo, jo, ¿te importa que le diga un par de personas más? Y yo, a ver, según quiénes. Y me dijo, tal, el Juancho y el Odey. Y yo, bueno... A ver, les vamos a dejar un poco mal, pero si quieren montar que se monten. Y A ver este verdiña, no sé qué. Bye. Bye, obviamente no hay nivel, o sea, han quedado fatal. Sí, la verdad, pero bueno, a ver, les dejamos darle un poco de bombo, que son chavales que están empezando y eso. Entonces eh Nada, vinieron a Bixinay, estuvieron en Iruviderlautavira y grabé a DZ uh -huh. eh, haciendo scratches también, que no sabía ni quién era y luego me explicaron. Es Nekin Orsen no DZ, así <risa> Madre mía. Otro Madre, chaval, yo ¿no? Sinceridad, yo sinceridad, primo. Si Qué poco respeto. Chaval, ¿eh? Ya. ¿Cultura? ¿Está empezando? Sí, pero me pasa eso casi muchas veces, pero no, es poco uh -huh. respeto. Otras vainas no sé. Yo te entiendo ¿eh? Sí, ¿no? Todo el sí. rato es como Pues no, tío, Arcato Y no es por falta de atención No, ni porque pero yo me la que es algo Que no hemos desarrollado en el cerebro Sí, tío y, y, con... y hay Peña que tiene ese activado Y nosotros no Ya está sí, pero... Bueno, a ver, Verde Indus Sí, gorda, bueno. súper jatorra Seguro que no le importó Que le pareció hasta divertido No, le pareció guay Está mazo nervioso Encima está Peña grabando Ya conseguí enchufar todo, fomentar al Juancho a grabar, primera toma. Y yo, buah, funcionaba todo. De repente, pum, se fue la luz de Vicine. ¿eh? ¡No! Y yo, buah, nipa, nipa. ¡No! Fuera, buscando alargadores, no sé qué, lo consigo poner, subo, buah, estos todos tranquilos. ¿Y qué tal? Y me dice, va nos ha puesto cachondos y todos, que se vaya la luz. ¿eh? <risa> <risa> Vai, es que es muy majo, ¿eh? Sí, ¿Es sí, algo que sí, tenéis sí. duele al enchaco? ¿Así para el público? ¿Sigo res el DJ de... De Esnebelcha. El DJ de Esnebelcha, sí, también, también, también. Es el DJ de Selecta Colectiva, vale, primo. Vale, Selecta Colectiva, y San sana Asierakoa. Vai, vai, Selecta Marida. Colectiva. Eta quiero, pues, ori, de Esnebelchaakoa, el DJ de Fermín. Vale. Es el DJ Fermín Muguruza. Vale. Y, eta dauka onkixín, izaneko proyectu ba, tremenda... Tremenda, no, de Trifulka Poseen. O sea, que es un sheriff es que te kagas. super jatorrala. Pues o ya o sea, estuvimos grabando los craches. Eta, bueno, Jarrico Dugu Kanta. Y aquí estamos aquí, como ha dicho la Marta de... Sacar cosas así que no han salido, Arcato indicando, ¿sabes? Ah, indicaré que en, eh egin dozun abestitoa, ¿están? Eso. Es. Dale, primo. Eso el, el día del apagón. Eso es. Ah, qué guapo. El que grabe los scratches y al Juan Chealodey. A ver si nos pone cachondos a nosotros también. A ver, a ver, a ver. Es muy poeta, él eh? indica, eh, seguro que esto tiene una profundidad que te cagas. Toma ya. Va a orrer la bota. Kick, <risa> beat, pure armada hitza rap rap rap rap hitza kip kip hip hip hip hip hip hip hip hip hip hip hip hip hip hip hip estot kula badalitista berdo sue bulen fiska menuan sacramento tatilista kistona septeta in pute Aro kapitalista ontan, bizi gara lotan, bestehen ahotan Hontan ala hortan, tabernan ala kortan, zertan ari zaren ezei patei portan Kukurera, kurera da, haiek hor, aurrera ah, mm. Zezkar mentua urteetan zehar, uzkaldun periferian bizi zatea Ez gara bakarrak, pillo batkara, uzkaldun balie, ale Kukure burpujan, haiek berean, tatakoeneko hortu Palet, amor aquí en vasca lauretica me, aquí tereguin con ara doverame, taco tu tipo inba, te yo vivase, quatschakodo de tadikala he, te rigoresco a va da esto ngura, comienzo a ría que es contra no ngura, iscunta ganuto en anserado alto escuique ngura, embarca es tu la, es tu dalla gana cu ti beauty que el Jege-jeki ditutu bankuan Ahoa ere ezetetzen zaigula gargantu Atzoanekin zer egin gaur galdua Horrekitu nio sentzua nire modua Zeran maik atzen ikazte hoize da kontua Nik ez nauk artista zero metodo Orena aiz tximista gero sekolo Sartu iela utxoro, zure festan rapero Etzen uten euskera espero, pero sekolo Es oro, distira oro. Y si se garbi da un cerraldo. El señor está outa fushil, batiza te tiksalbu. Visita nena shiera. Para caldo. Señor cooler se algo, el dumaquilla. Pasa ya, queda del bar, ya que te asen Irea bai dalaketo mentala. Taye sacaban a tu ala. Nikatea tako ikasteana Euskera Garbina ibiltzez dana Batzuk ez denatu fati ez denatu zati Baina ez dunari eta ez denatu bati Ez denatu baki baina eske makdu gati Hama Euskaldun berria aita estremadura Biba aizu, atzeko atea ez da aizu Baleko txaneko hori ez du zehen naizu, ez naizu arteko, autarteko kaleko maketorren xenea Euskal zaizu E txeku ma janik u turi, gara janik u turi, kusha jabi ur turi MNZ da sirkullurik, ez u dna jamaari emangabek, koti du lururik, aska Lehen bazka, she aska, zantzen intzartzen asita esi nashka Arashka kam, arrashtaka arrakashta, zin zkuntza gipre itzakaj da. du azta Odei zor pitiaka, qi pitiapa, ne embilen hor hor atze i tira Atsetik, Villaka, Auesanor, Norinor, Audamix, Uri Rapa Atsetik, ah, yeah. Villaka, oh, yeah, yeah, Auesanor, yeah, yeah. Norinor, Audamix, Uri Rapa Atsetik, Villaka, Auesanor, Oye, tremendo temardo, eh Guau, wow, que temazo, chaval eh, eh, oh, Indica, man. indica en... Menudo discaso, ingo duena, eh Ay, güey, ¿otra que te calas? ¿Qué te calas? un librito? Sacó un librito. <risa> eh, eh. Otro disquillo <risa> vas a sacar. <risa> <risa> Bueno, Kimo, eta proiektua weka parte komentatu dituzunak, oainzalan sabize dekozuburuak. Bai, egia da, hori, nik eh, arlo musikala eta artistikoa pues, horneukan, baina be, bestan le daukat, hori, pues, Irola Erratia, edo beste leku batzuk, eta anunzio, anunzio, eh? Irola Erratia, nartuko ditut, opor luze batzuk. Le echan al, Kimo, de le, Irola. Mal echao, man echao. Uh, Pentsatu pejatu aurten de moraldia denean utzi egingo dudalak Irola erratiean eta eta datorren urtean naizela egongo irrati honetan eta bueltatuko naizela tiene ke ber un poco zenbateko e, ardura daukadan zenbateko gauza egiten ditudan tareaz kasumo eta ondorio zenbateko boteria irabazi duan kolektibo honetan eta zenbateko referencia alta es una de Ocadan, que la peña si tiene que hablar con la Irola pasa por mí, como si tuvieran que pedirme primero permiso a mí, como sobre representar. Y tal duda momento van, bueno, ni se hagan, ni se hagan, la que van a hacer, eh? picando a la peña. Venga, tú eres musiquero, pues tú te encargas de la fonoteca, tú eres eh, tú te encargas de no sé cuál. Si no te apetece, no, eh? pero ir a cachí, picar a la peña, pero no termino de cuadrar, de cuajar. Taliberean, a mí también me cuesta delegar, ¿eh? pues como que hay un uh, ejercicio de control, de decir, si no lo va a hacer bien, pues ya lo hago yo. Uh -huh. Total, muchos vicios, me tengo que apartar, urte betes, ir a larenchacoone y sangodá, nirechacoone y está bueno, pues ya volveremos. Eh, a ver, se la andoan irratiao, que yo creo que va a ir se bien. Se va a ir a pique. Bueno, chalo verlo va a chuc. Ditu casi berroque y urte, o sea, que no puede eh, morirse así de la misma. Seguro que no, Aurere Gingodú, esto es resiliencia Dan una de tapolita viendo eso, eh Ahí está, mi gusto de hoy Vale, vale, Eta, bueno, honek ez duesan nahi, que desaparezko, eh, pues egongo nahi beste historiaren batetan, ez dakito son do non-militatuko lan, militatze dut galdakon ere bai, galdakoko elkar laguntza porque nian gara eta enberten bizi nahi, eta, bueno, galdakon, edo, edo, txarraskako jente arekin, eta bar, eta adibidez orain, ibili gara montatzen e, bizikleta saun sistema bat. Hau, guap, guap, guap, eh uh, rollo remy uh, iruña bai, no? uh, bai, eta de hecho berarekin hitz egin genuen nola, nola egin izan duen berak eta gomendatu ziguen egin lehenengo bizikleta kon lo que tengáis mano eta gero uh -huh. experiencia horrekin pues egingo dituzue gausak geiago eta geiago eta orduan gaude e, e, lagun batzuk Eh, pues kra bakkoak bates ere eh, batzen gara txaarrraskan eh, eta hor gaude pues, eh, soldandoi montando eta horrelako historiak egiten eta asmoa daia ekaineraakoukiite leengo biikleta bat montatuta ponerla en marcha si nos parece insuficiente pues hor experimentatu si nos parece insuficiente si tenemos que hacer bigarren bat una con un carrito de estas de carrito de bebé bicicletero eta no, su molaría que te cagas ¿eh? sí, sí. molaría una, unas bicis que andas en lado también para, para que esté como atrapado el, atrapado, ¿no? sí, atrapado el, el otandem, las bicicletas que son varias personas Ay. en la misma bicicleta que ¿eh? están bebiendo birra ah, no, no es. esa, el de medio bebe Pero también birra. se puede ah. <ríe> Motore bat jarri bako saio, porque estos cacharros pesan, eh? Ya, ya, ya. Una bici edas isimaz, porque, claro, egin godua aurkespenak, ez dakita sodo ondo noiz, baina da, badakizue, dela aurten e, kran ba, okupazio bulegoa, eta aset, elkarrekin egon dira egiten halako ziklo bat, kampaina bat, etxe bizitzaren defentsaren alde, eta okupazioaren defentsaren defensaren alde gustartu dituzte, eta egin dituzte hitzaldi bat egin zuten, eta gero dira egiten tallar batzuk. E, eta... Ah, ah, Atea, e, sarraiak uhum. Eta horren zikloren amaienan Egingo dutena da hori e, Egingo duguna e, Martxa txiki bat e, Txirpirenatik sastrakara Eta hor bizikleta erabiliko dugu Esta que hubo marcha y sangodén, bicicleta, mucha. marcha, bat, edo, sangodén, marcha, bat, oñes, eta bicicleta y sangodá, el único elemento en bicicleta. Bañahorra, orkesto, kodugu, gurele, nengo, aparatoa. Y ahí comprobaremos si pesa demasiado para subir hasta Sastraca. Hostias, es que... Comprobaremos selan eh, en chuten den, eta ori, pero bueno, mucha ilusión. Hay vinilos, no se pueden poner, ¿no? Eh, Orisen beste, contua, es vinilo y sin goda. Eh, es sin goda. Joder, Tranqui, porque joder, joder. también hay cosillas que se vienen para las fiestas de la River. Sí. Tiene algo que Badazel ver con vinilo. cosas movibles y vinilos, Eso no os preocupeis. Vinilo ezingo da. De hecho, eh, badago peña bat eh, Druman Bason Bike eta horrek pintxatzen du con una controladora enorme. Momentuz guk egingo duguna da eh ha bat prestatu eta pero no poder pinchar porque una cuestión de de de batería eta jarri berkao sailolako alkacharro eta lenego bertzioa izango da super reducida mm. sobre todo como se amplifica no tanto como se pincha y se opera eh, mm -hmm. la música vaya pues como suena y se lleva así que bueno pues olida orentche bertan dagoena egiten y, y saldran más no, bueno. cositas eh cositas salpen aquí Ahí, ahí. que pase el tiempo y se vaya aquí a modelar radio y pasen estas cosas que eh. va y tomar el control de eh, aquí a saltar las riendas de tu vida a saltar SN Congo además eh, sube que torce a Asamblea Tara <risa> Bueno, bueno pero bueno, pues bueno ¿Cómo te ha afectado eh, ir a, la, a los programas de so Sobelcha? <risa> eh, ya, aquí, Que el quimo, el Samuel, no hay un nos tiró Biff Kimo desde el programa de Soso Ese ¿no? es, es tuis titi, tuis titi o Geita Mar Egingen uendori en la cafetería del corte inglés Ah, oh, vale, Basta. muy tu rollo <risa> Y muy Soso Belcha Era, era, era la, peña, ¿no? era la juntáis, primera que estábamos vale. allí eh, Invitato que ni, eta que parxi Eta... <risa> eta, sé que gure leengo así que estuvo divertido, un poco raro porque también lo hicimos por YouTube, sabes, como este rollo Twitch. Lo normal. Todo lo normal, una cosa muy familiar poner... para ti. Muy divertido. Bueno, los chats aregara, ¿eh? se nos está yendo de las manos. Aimar, a ti te había un... pedido colado algún grupo también, ¿no? ¿Qué eh, artistas? Sí, sí. Catarse. <risa> sí. Para hacer la cara así, la cara no. Y me pinan que les escribiera un tema. De los pocos, ¿eh? Bueno, pues menos mal porque Guaya, cuando escuché el tema de la Marta también me bo... gustó. liado, chaval. Guau, guapón, da, se como agarrada, eso, eso, Oso, Joder, super. Number 3, <tomana> Number 3. Number 3, lo tuvo Bueno, Como diría el de la turuta, es cuestión de tiempo Es cuestión Eso de tiempo Es, es bañar sus, el gusto de González, ¿tá? Bye, lo malo que... Tengo que salir sin tu visión aquí tú, si El maldito trabajo asalariado bueno, tenía mesa, Abajo el trabajo bueno, abajo Pero bueno, el trabajo. bueno, cuando lo oiga la gente puede ser otro día también Ya, pero bueno <risa> Otro momento Bye, no. Así que venga, a Peña, a disfrutar de la tarde noche o de la mañana Vale Y a, y a bailar mucho, jalana. ¿eh? Ajá ¿Has rico de hua bestichu batagurre, Bye, espera y la gente que esté hidratada que consuman las chosnas Eso. pagando letrana. Pagando, pagando. <risa> Compensamos, eh? si alguien no paga, Hombre, otra persona no paga de <risa> Eso es. Eso Bueno, Aitor Goki mo que está el Garrido cantaba. Bai, di que da una bestiada, veni batu gurera, duela bi haste edo agertuena, veni ser da Gasteiztarra eta batu gurera du eh, Twitter En la peña está de Oso Bastak. Uh -huh. Eta date mardo bat que te cagas, o sea que vale. horrekin eh, despeditutuko gara eta listo calisto. Eh, vaya. Ricasco a, peña. Bastar. Hukupazktu. filtititiatua. incorporating